Y llega, llega este fin de semana, va a ser en otra localidad, lo tenemos a uno de los mentores de esta posibilidad de encontrarse, que es Alejandro Caporici, ya en línea con nosotros. Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo te va? José y Walter te saludan, buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Buen día. Muy buen día a todos los audioescuchas. Bueno, semana especial, semana que llegó con... ahí, ¿no? este, Todo lo que significa poder concretar este segundo campamento nacional canábico. Sí, exactamente, la verdad que, bueno, nada, una montaña rusa de emociones, ¿no? Pero bien, la verdad que estamos súper conformes con el contenido de esta segunda edición, así que nada, esperamos que sea que sea un éxito. Ale, ¿por qué el cambio de sede? Te queríamos preguntar primero que nada. Uno pensaba que siempre iba a ser como Torkins el lugar, a partir de lo que había pasado en el pueblo y toda la historia que había, pero ¿qué, qué es lo que hizo este cambio? Sí, la verdad que es más que nada una una decisión eh, por ahí comercial o o personal en, en nuestro grupo de de laburo que entendimos que, que el campamento tenía un un potencial para para desarrollarlo de manera itinerante y y que es más fácil movernos nosotros con el contenido que mover a todo el país hacia algún lugar, eh, entendimos que, que, bueno, que el asunto de, de poder trasladarlo era, era algo lindo, era algo que, que podía generar otro movimiento, y bueno, se fueron surgiendo las cosas y aparecimos en Pobelco. En, uh -huh. en un camping especial al lado de la playa, Y contémosle a aquellos que están escuchando Que nos están viendo por la televisión digital eh, ¿Cómo es esta organización? Que va a ser este viernes y sábado ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es el campamento Flipex? Dale eh, eh, Bueno, sí Para, para arrancar un lugar es un camping habilitado El camping del bosque encantado El camping municipal eh, La verdad que el lugar está fantástico Está lleno de árboles eh, Está a 300 metros de, del mar Por un camino interno Y eh, que bueno, con lo que respecta a la, a la estructura de, del lugar es fantástica. Eh, respecto a los contenidos, bueno, arrancaríamos el viernes al mediodía eh, con, con charlas y talleres. Tenemos ahí el asunto de que juega la selección el viernes a las 4 de la tarde, así que el viernes va a ser por ahí medio cortito respecto al, a los contenidos. Eh, pero bueno, nada, el, Después del Partido de Argentina, arrancamos con lo que son bandas y DJ. Uh -huh. En el medio hay toda una feria eh, que, el... que sí. eh, eh, trae información y obviamente también la posibilidad de eh, todo lo que es eh, la industria canábica. Sí, hay algunas cuestiones de la industria canábica, no, no en gran cantidad, no es un evento comercial, uh -huh. sí es un evento informativo, o sea, nosotros lo que buscamos acá es transmitir información, entonces... Eh, lo que buscamos es eh, es eso, ¿viste? Eh, no tanto desde de, de la parte de, de feria comercial. Eh, uh -huh. Igualmente, obviamente hay hay algunos algunos stands comerciales y sí. uh -huh. eh, y bueno y el día sábado lo mismo, el día sábado ya con con mayor contenido del, del canábico, vamos a llamarle, de la industria. Eh, y terminaríamos también a la noche con alguna banda algo muy tranquilo y y DJs no es lo que está es, algo, es, es como que es un, un ambiente muy relajado muy tranquilo entonces bueno nada vamos por ahí uh -huh. las charlas eh, bueno parecido al campamento uno no entre medicina eh, cómo aprovechar también agroecología en la región y las oportunidades que da el cultivo de cannabis Eh, bueno, como que va por ese lado, como también hay experiencia de abordajes en cuidados paliativos, en el hospital oncológico, eh, también la parte medicinal, ¿no? Todo eso va a estar. Sí, sí, la, las charlas son bastante diversas. Hay talleres de cultivo, hay charlas de controles de calidad de, de fitopreparados preparados, hay, hay información para, para lo que tiene que ver con lo, con lo legal o precioso. comercial, ¿no? con la industria que viene, eh, hay información de, bueno, de profesionales, de dónde estudiar, eh, vienen algunas universidades, a ver qué más que me estoy olvidando, bueno, viene gente de, de Proyecto Cáñamo, con el Museo del Cáñamo también, eh, muchos artistas vienen en esta ocasión, eso me parece súper interesante. perdón saliendo un poquito ya de, del contenido uh -huh. canábico que obviamente es muy, es muy nutrido y y además lo lo importante de esto es que que los actores de la industria de cannabis van a estar ahí entonces uh -huh. no no solamente es una cuestión de de verlo el, el escenario no ver, o sea quien quien quiera hablar con con los con los protagonistas también lo va a poder hacer y bueno nada van a estar generados los, los ambientes para que eso suceda, así que bueno, eso es, es como un detalle a, a resaltar. Y respecto a lo que tiene que ver con con otro tipo de actividades, tenemos una súper nutrida agenda de terapias holísticas, con una variedad de cosas impresionantes, con toda gente que, que se sumó a la causa, y bueno, nada, es una cuestión de... de de que cada uno lo lo hace a voluntad lo lo ofrece a voluntad para que el que lo quiera disfrutar eh, con un con un intercambio de borra consciente lo que tiene que ver con terapias holísticas eh, también va, va a estar súper nutrido y a su vez eh, habrá eh, artistas uh -huh. eh, que vamos a pintar algunos murales vamos a pintar algunos fogones del del campamento eh, nada vamos a pintar un un cuadro puntual de un muchacho que viene que viene recorriendo haciendo un, una ruta canábica, recorriendo eventos canábicos a, a lo largo del país eh, incluso ahora viene estuvo en Uruguay la semana pasada con una expo y, y viene de allá es un artista la verdad que, que de primer nivel y bueno eso va a tener un un un momento especial. Un, un cuadro y va ah. va a ser un cuadro que probablemente se se done hacia hacia alguna causa benéfica como para ah, para sacar un un rédito a eso y que y que le sirva a alguien que verdaderamente lo necesite. Bien, entonces eh, para aquellos que están escuchando, aquellos okay, aquellos que están escuchando, el eh, 9 y 10 de diciembre en Pewenco, el segundo campamento FLIP, Pex, que es entonces, por lo que nos contás Alejandro, el inicio de la rotación. ¿Quién te dice por ahí el día de mañana un, el cóndor quizás también con Fripex, este en el marco de esto que se viene dando? Este segundo encuentro y campamento nacional para este fin de semana. O sea, comienza una rotación y en este caso la primera, el primer lugar es Pehuencó. Sí, nosotros tenemos decididos eso, sí. Eh, ya eh, hacerlo itinerante, no sabemos por ahí todavía, no hemos decidido un... un nuevo destino ni uh -huh. ni hemos definido la la temática no porque entendemos que hacer itinerante así también puede ser un día puede ser un campamento pero un día puede ser un congreso eh, uh -huh. eh, según dónde se vaya necesitando pero sí la idea es fomentar eh, desde, desde nuestro lugar donde podemos eh, la industria esta emergente que está está creciendo no a pasos agigantados y bueno que necesite una visualización eh, Entonces, bueno, entendemos que en nuestro humilde lugar podemos podemos trabajar en eso y, y hacia eso vamos. Ale, bueno, gracias por estos minutos. Para aquellos que quieran más información, flipex-ok -okay en Instagram. Ahí van a encontrar toda la programación detallada, cómo va a ser, de qué manera para este 9 y 10 de diciembre ahí en Pehuancó ser parte de este segundo encuentro del Campamento Nacional Canábico. ¿eh? flipex-ok Ok, para aquellos que aquellas que quieran más información. Bueno, ahí también los que están viendo la televisión están viendo toda la información que les estamos brindando a partir de la posibilidad de estar en contacto. Ale, abrazo grande y nos encontraremos por allá. Dale, dale. Muchísimas gracias y bueno, los espero. Nos vemos en estos días. Alejandro Campolice hablando. Con...